A ver, eh, las ayudas se han eliminado para unos conceptos que eran eh, eh, la, vamos en Nafarroa Oñes y había otros por ahí, pero ustedes decían que bien que se habían eliminado esas ayudas que para poder potenciar el, el Euskera en Orozco, ¿es así? Bueno, más o menos. Más nosotros, o menos, nosotros, <risa> bueno, nosotros, pues aclárenos. No hemos, no hemos eh, eliminado ayudas, digamos. Nosotros hemos destinado, digamos, que las ayudas al final son dinero que es dinero que sale de, de, del Ayuntamiento y nosotros hemos queremos fijar otros criterios para para mover ese dinero. Entonces, el dinero que antes iba destinado pues eh, a, pues en este, en este caso a las igastolas, que son entidades privadas, pues prefiero que vaya preferimos que vaya ese dinero pues a, al por ejemplo al grupo de Euskera que se ha formado aquí en Arozco y que está haciendo actividades eh, siempre en relación en relación con Euskera y dentro dentro del pueblo. Por otra parte, pues, repito, las igastolas son entidades privadas y creemos que si hay que ayudar ...en épocas de crisis como en la que estamos en la que no hay dinero preferimos eh, echar un carro a la escuela pública vasca en la que también por supuesto se potencia el euskera hoy en día no es como como activamente que sólo sean castellillanos sino que ahora el, el, el, el modelo de euskera que tenemos en, en todos los es el modelo de, de, de la enseñanza es es básicamente euskera. lo sí. que duele a feliz todo por ejemplo se eh, que, que se haga demagogia demagogia de esta manera porque al final Eh, si, un si hay un referente en con Euskera hay varios, pero uno de ellos es, es Begoña, que es nuestra, nuestra concejal <ríe> si alguien piensa en Euskera en Begoña, eh, en Euskera en Euskera piensa en Euskera y si alguien le ve a Begoña por la calle seguramente está pensando en, en, en, en Begoña como una representante digamos, una persona que, que hace muchas cosas por Euskera en Euskera, y eso no lo tengo que decir yo solo sabemos lo sabe todo todo orozco pero claro cuando dices ya que, que vamos a quitar a quitar dinero de las pistols y lo dices así de esa manera pues es, es que es, es, es un punto de totalmente totalmente demagógico al final ya de repito nosotros no quitamos el dinero eh, a, a nada sino que lo destinamos a, a otras cosas lo que hacemos es un movimiento de, de dinero en lo que creemos que, que va a ser más útil para los que estamos lo que estamos haciendo es estableciendo un, un criterio lo que pasa que, bueno pues eh, cuando salió en el pleno sale como punto de, de urgencia cuando no tiene ninguna urgencia porque el, el nafarroñez va a ser en octubre y la primera de las de las fiestas por las chicaicazolas pues es en, es en mayo pues eh, pues claro sale en el pleno parece que es, tiene una urgencia una urgencia muy importante que no es así y total para final dejarlo sin la correspondiente votación para tratar una comisión no tiene no tuvo ningún sentido ese punto de orden del día del pleno sí ciertamente pues se pidió la, la urgencia, pero ambos los grupos de la oposición, en tanto el PNV como como Bildu parece que estaban de acuerdo en que se mantengan esas eh, no sé si pequeñas o grandes, pero vamos esa esas ayudas a esos grupos, no sé si iban a poder retomar o, o no. Hombre, yo considero que damos que lo íbamos a tratar en, uh -huh. en alguna comisión, pero le, está bien decir hay que estirar dinero, pero claro, cuando dices hay que estirar un dinero por una cosa, ¿de dónde lo quitas? ¿Hay quitárselo a otra a otra cosa? Hay quitárselo a algo para darlo a, a otro entonces eh, no es damos dinero y ya está como el dinero saliese de de la nada el dinero sale de otra de otra de otro destino digamos por decirlo de, de otra manera entonces alguien se tiene que dar sin dinero para que digamos en este caso las cigaslas tengan dinero de todas formas eh, también lo dije entonces hay otra manera de, de apoyar a, a las cigasolalas y todas estas fiestas en favor en favor de euquera pues como puede ser pues organizando un autobús que al final si tú llenas un autobús para, para ir a cualquiera de estas fiestas se va a dejar bastante más que los 195 euros que era lo que propuso el, el PNV para, para todas estas, estas fiestas. Eh, y, y repito, si Begoña es una referencia, por ejemplo, en Euskera, eh, quizás la, la Icazola a la que está destinada a este dinero, a esta fiesta de Euskera, que es la, la Icazola San Fermín en, en Iruña, pues eh, hay que tener en cuenta que es una Icazola de 1.900 alumnos y, y bueno pues que supongo que tendrá sus propios medios para financiarse. Eh, por ejemplo eh, la que una de la Icazola que sí que está pasando ciertamente mal pues la la Icazola es harta aguda, y hace 15 días que tuve unos actos pues mira por dónde pues Begoña estuvo allí echando una mano a la, la cazola y no ha hecho publicidad de, de eso ni mucho menos pero es otra manera de, de ayudar yendo allí echando una mano uh -huh. bueno pues ese asunto que me imagino que ustedes hablarán en, en próximas reuniones que tengan con la, con la oposición y tra tratarán de llegar algún consenso sobre este sobre este tema bueno ¿Mm? pues ya sí, a fin supongo que el otro que irá otra vez nuevamente a pleno y lo trataremos lo trataremos allí. Perfecto. Jesús San Pedro Montalbán, alcalde de Orozco, muy amable por atendernos. Muchas gracias, Jesús Eli. A vos, a vos.